Y demás. bueno, vamos a ver con un con un médico que es Luis Becedo, quien es médico pediatra, no pediatra social, más bien eh, quien está en contacto con, con los chicos y que también conoce a los padres y conoce qué ocurre en este tema de, de, de la adopción. Eh, doctor Ocedoski, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Juan Manuel, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted bien? Bueno, bueno, este tema que convulsiona siempre, ¿no? Como todos los temas que convulsionan en nuestro medio, ¿no? sí, sí. Tantos vivimos en un estado así de, de sobresalto continuo, diría yo. Uh -huh. eh, ¿Le llaman la atención las, las declaraciones de Marta Peloni? No, no, en absoluto no. me llaman la atención. Uh -huh. Desde el momento eh, a ver, eh, vamos a pensar desde la visión del chico vamos a invertir el medio uh -huh. eh, yo pienso que todo hijo, chico necesita ser adoptado o sea, biológico o no biológico todo hijo debe ser adoptado porque si no vienen todos los rechazos que también en otra, eh, digamos eh, en, otra, en otro lado no es el deseo de tener un hijo sino el rechazo a tener un hijo sabemos que existe, que no es el caso que quien lo da en adopciones ¿eh? es un gesto de amor tanto el que adopta como el que lo da, es un gesto de amor a la criatura. Uh -huh. to to tomando esa, eh, esa, eh, digamos, ese concepto sobre la niñez, digamos que los chicos son casi bienes de uso. Eh, yo con mi hijo hago lo que quiero. Uh -huh. Yo mi hijo, eh, es mi hijo, pero bueno, yo decido lo que hago con mi hijo esa cosa de propiedad privada lleva a que se pueda hacer un contrato privado uh -huh. y ese contrato privado a veces no se tienen los recaudos y no se tienen las eh, digamos los cuidados necesarios tratándose de vidas humanas y una vida de una criatura que necesita desesperadamente, una criatura con nutrición proteica pero sin nutrición afectiva se muere uh -huh. alimenta tanto una nutrición como la otra entonces indudablemente ese gesto de amor que a veces, a veces realmente es horrible lo que se hace para conseguir una criatura. Por eso uno dice, tengo ganas de tener un hijo, uno a veces piensa si la palabra detener la une es detener, dejarlo detenido al hijo. Uh -huh. eh, eso también son conceptos. Así que lo que dice la hermana Peloni, eh, no sé el nivel que diga eso que Rosario es el epicentro del uh -huh. comercio de bebés. comercio de bebés hay en todos lados en todos lados, y el comercio de, para, de bebés para adopción, el comercio de, de bebés para prostitución, para trabajo infantil, y cuántas cosas estamos viendo socialmente que es tan importante... Como el tráfico Ajá. de venta y venta de bebés. ¿no? Doctor, ¿usted cree que la, la ansia de los padres eh, para tener un, un chico va envuelta en esa concepción que usted recién decía de ver a los, a los pibes a o a los bebés como algo mercantil, como algo que se puede adquirir en, en cierto modo? Digo, por esto que lleva a los padres a lo mejor a, a violar eh, los pasos o los marcos legales, ¿Los y... legales. Yo no digo que todo sea así. No, no, no. Probablemente claro no. No, no, no, no lo es así. Pero a veces la desesperación está grande y hay toda una cosa que propicia la venta de chicos, que es la lentitud, que para querer obtener un hijo, para que poder anotarse un hijo. Aparte, eh, la experiencia que yo tengo, yo he trabajado muchos con padres adoptivos, yo he trabajado colaborando con el movimiento familiar cristiano, eh, en los hogares de Belén, los hogares de tránsito, que en una época tenían en, en, en guarda hasta que se han adoptado los chicos que iban a ser adoptados. Entonces... Uh -huh. Eh, he visto desde actos así de, de, de ilegales totalmente hasta comercio de vientres. O sea, no de bebés, se comercia de el vientre. Uh -huh. eh, esto es una cosa mucho más grave. Ni bien hay gente que, que informa o comercia con la información de un embarazo y sabiendo la problemática social y de pobreza y de angustia que produce la llegada de una criatura que no se puede alimentar o, o tiene dificultades al menos para alimentarlo, esto produce, bueno. Eh, comercios de las maneras más inescrupulosas que uno se puede imaginar también. ¿no? Ajá. Ahora qué pasa con con eh, los padres que dan en adopción, ¿no? ¿En qué lugar usted lo, los, los los evalúan? Estamos, no no queremos hacer generalizaciones, ¿no? Pero aquellos padres que que dan los chicos en adopción eh, también tienen cierta urgencia en digo es algo muy traumático, me imagino que la idea de aquel que da en adopción quiere despegarse del, del chico lo más pronto posible, ¿no? Cuanto más tiempo eh... pase. Bueno, aquí hay una cosa. Eh, indudablemente, eh, al ser la criatura, el concepto de criatura como un objeto, a veces puede haber un comercio de, de embarazos para, para poder tener hijos para venta, ¿no? Eh, o sea, alquilar el vientre vendría a ser, alquilar provisoriamente claro, claro, el vientre. Claro. Eh, la mayoría no se da tan fácil y se da porque han pasado 20.000 problemas y generalmente tienen que ver con una enfermedad de la criatura que le, le lleva mucho tiempo, tienen que abandonar a otros hijos, es, es, es un problema. Yo digo que es un gesto de amor entregar un hijo también, tanto como recibirlo, ¿no? Eh, porque si se piensa a la criatura... Como eje fundamental de, de lo que estamos hablando, de la necesidad de tener un adulto que le dé cariño, en ese sentido, eh, la familia que lo entrega con todo el dolor, con todo el dolor del alma, lo tiene que entregar. Y muchas veces, bueno, el tema de la vergüenza, también en embarazos adolescentes, en el que dirán, eh, bueno, hay muchos factores, es muy difícil de analizarlo en general, uh -huh. la cosa es muy singular individual no podemos generalizar en claro. todos los casos, ¿no? Uh -huh. eh, es lo que, bueno, al menos, Juan Manuel, eh, yo pienso que eh, tendría que verse desde muchos lados, pero fundamentalmente eh, frenar a quien comercia con esta angustia de recibir y de dar. Claro, claro. Si sí, ayer en el caso, eh, bueno, de, de esta pareja que había sido detenida, eh, los vecinos eh, salieron a, a testimoniar que era una pareja que estaba buscando hace mucho tiempo una criatura para adoptar, que, que lo habían hecho de buena fe, que incluso lo habían visto ya con, con la criatura de eh, muy buenos tratos y, y demás, ¿no? Es decir que estigmatizar un poco también a, a los padres es, es un, un problema. ¿no? no, por supuesto que no. Eh, yo vuelvo a repetir, eh, la angustia de querer tener un hijo y no poder y que va de trámite en trámite y de no al no en todos estos aspectos, bueno, muchas veces eh, se cometen errores, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo está el, el Estado en esto, doctor? ¿Cómo usted bueno, el Estado habiendo salido de la ley de patronato, se supone que la defensa del chico eh, es mucho más importante. ¿Qué pasa? En los tribunales de familia, en los tribunales de menores, en este momento los tribunales de menores... El Tribunal de Menor actúa en función de que no tenga responsables adultos que estén en estado de abandono. Si no está en estado de abandono es el Tribunal de Familia. Uh -huh. Tanto uno como otros, hay adultos que están peleando por otra cosa. Entonces el chico es secundario. En el, en el de Tribunal de Menores, con todo el tema social de la delincuencia, de las problemáticas eh, de, de la minoridad, eh, el tema de adopción... ...pasa al expediente más inferior... ...al cajón más inferior de los expedientes... Uh -huh. ...es como que no se le da jerarquía... ...porque no se toma una cosa independiente... ...un departamento, digamos, realmente de adopción... Eh, ...que tiene que ver con familia, con menor... ...pero tiene que ser independiente de todas las problemáticas... ...de un matrimonio que se está divorciando... ...que se están peleando y agarrando esa patada a los padres... ...de un chico que está detenido por un asesinato... ...entonces un chiquito en adopción puede esperar... Uh -huh. Entonces va esperando, esperando y se demora. Ajá, ajá. Y en el caso, eh, escuchaba funcionarios que decían que las adopciones directas... ...eran la, la regla, ¿no?, que no se hacía a través de, de los registros de espera... ...sino a través de adopciones directas, digo, ¿eso es, es, es así, no? ¿Me repite? Sí, que las adopciones directas eran la, la regla, digo, en cuanto a adopción... ...aquí, por lo menos en la provincia, ¿no?, que es lo que más eh, se hace... ...es ese es sistema de adopción directa, de, de acuerdo entre padre adoptivo ah, y padre... Exacto, sí. exacto, eso se dejó de hacer la escritura pública... ...que estuvo mucho tiempo en Rosario, donde suéndose, y se vendía como una propiedad... Niña. Sí, un inmobiliaria claro, claro. eh, sí, eh, la de mutuo acuerdo sería, sería lo ideal pero tenemos que producir el encuentro de ese mutuo, mutuo acuerdo Ajá. eso es lo que se demora, el encuentro Bien, ¿pero ese es, esa es la, la, digo, el, el marco en el cual se dan la mayoría de las opciones o, o no? Eh, sí, pero muchas veces hay presión y la presión económica es lo que más produce eh, este, este, esta problemática que a veces cede eh, una criatura por otro tipo de presiones que tienen, eh, y la necesidad y uh -huh. las ganas de tener del otro lado hace que muchas veces se tenga inferioridad de condiciones. La persona que va a dar una criatura hay que ofrecerle fundamentalmente para que la retenga. Uh -huh. eh, la asistencia social, la asistencia económica, si es necesaria una cuestión de pobreza... ¿De qué manera se puede sostener eh, la, la maternidad o la paternidad? Uh -huh. y Yo de todas maneras le vuelvo a re sí. referir eh, que el biologismo, el tener el hijo biológico no garantiza ser bueno o mal padre. Uh -huh. eh, uh -huh. Así que para mí no es el vínculo fundamental. El vínculo fundamental es el vínculo del cariño y de la posibilidad de desarrollar la defensa de la criatura. ¿no? Sí, no. Claro. Sí, sí, sí, digamos que la cuestión biológica no, no ata al padre a a esta... no, no es una, una exigencia, ¿no?, para, para el, el afecto, ¿no? En absoluto Hablando es una exigencia, claro. en absoluto. Sí. Por último, doctor, ¿cómo están, eh, viendo estos casos, cómo están los hospitales públicos en cuanto... Eh, parece que tuvieran que ejercer hasta funciones de policía, ¿no?, del, del control de los chicos. Yo sé que hay, un, hay sedes de registro civil y demás, ¿no?, pero ¿cómo se manejan? ¿Están preparados? ¿Cómo están, digo, las enfermeras? Y bueno, lo que ¿no? pasa es que... Es una cosa problemática esa, eh, urgen problemas, eh, lo mismo que pasa en, en, en, con los expedientes, urgen problemas de procesos infecciosos en este momento, bueno, de la gripe a eh, salimos del dengue, nos metimos con, con una cosa, con la otra, y, y a veces es, es un trámite que se ocupa más la enfermera que el médico de este tema. Ajá, claro. eh, hay departamentos en todos los hospitales, el departamento social, pero muchas veces cuesta llegar porque el médico tiene que pedir la asistencia social. Claro. No es de rutina que la asistencia social se haga cargo de la problemática de, de adopción o de, de dar en adopción una criatura, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, habrá que, que seguir eh, aceitando estos mecanismos. La adopción no, no, no tiene un tabú, la adopción no lo tiene, según su punto de vista. No, no, porque no no, no, no. no, ya con eso está, está superado. Eh, Doctor, ese que le agradecemos la, la charla. Eh. Por favor, vamos a mandar un bus, Que ¿no? tenga un buen día. Bueno, vale, y saludo a Navila. Eh, muy bien, muy bien, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau, chau. Era el doctor Besedowski, estábamos hablando pediatra, ¿no? hablando del tema de la opción, eh, dando un, un enfoque ¿no? desde el punto de vista biológico, social, de que el hecho de ser padre biológicamente eh, no, te, no, no, no conlleva esa, esa obligación eh, de, de la paternidad. ¿no? La paternidad tiene que ser más que, bien, más que nada un acto, una definición, una vocación de, de, querer, de querer serlo más allá de, de, la, gest, de la gestación.